Tuvimos la oportunidad de recibir al gobernador de nuestra provincia, Alberto Bretinec, en la sede nacional de, de nuestro sindicato, en la sede nacional de ATE.、Eh, por supuesto que se trata de, de, de una visita importante.、Eh, pudimos llevar adelante un encuentro que teníamos programado y que se da、eh, no en cualquier momento, justo cuando. Eh, hay un escenario político convulsionado en el país a partir del de,、eh, hostigamiento de, de, del gobierno nacional a todas las provincias,、eh, fundamentalmente a las patagónicas y dentro de ellas, entonces a Río Negro.、Eh, pudimos abordar todos los temas en esta reunión, fue una reunión extensa distendida. Pudimos abordar todos los temas. Eh, que, que habíamos agendado previamente y, por supuesto, que son de interés de todas las trabajadoras y los trabajadores estatales provinciales. Lo primero,、eh, frente a, a, a, a la coyuntura, frente al momento que se vive, fue, por supuesto, sumarnos al respaldo, como trabajadores, al respaldo de nuestra provincia, más allá de la autonomía que siempre hemos sostenido. En nuestro accionar sindical, la autonomía de los gobiernos, de los partidos políticos, de, de, de, de los grupos empresarios, son tiempos de bueno, unir fuerzas para defender el federalismo. Lo que está en juego es el federalismo. Detrás de esta idea de un presidente como Miley que dice: voy a fundir a las provincias, voy a fundir a los gobernadores, desfinanciar a las provincias, bueno, lo que termina ocurriendo es que las afectadas son millones. Eh, eh, y millones de personas en toda la Argentina.、Mm, por supuesto que hicimos un recorrido, se está discutiendo、mm, la paritaria en esta, en esta semana, en las semanas que v i e n e y por lo tanto hicimos un recorrido. Hemos planteado la idea de que eh, eh, este ajuste potente y regresivo que se impulsa a nivel nacional y que rápidamente se dispara a las provincias y a los municipios no puede. No puede el ajuste、eh, traducirse en un recorte de los salarios de los empleados públicos provinciales, como, como tampoco de todos los trabajadores de las distintas municipalidades que hay en la provincia. Porque en, en momentos de crisis profunda como esta, el, el, el pueblo necesita al Estado más que nunca.、Eh, el único capaz de ayudarnos siempre, en estos momentos mm, mm, sumamente complejos, va a ser el Estado. No, no se puede. Ajustar sobre el Estado. Y por supuesto que también、eh, coincidimos en la idea de que no solo hay, no solo hay que resistir, no solo hay que eh, eh, defenderse en este momento, sino que hay que, hay, hay que resistir, hay que defenderse, pero teniendo propuestas también, con iniciativas. Entonces planteamos que finalmente se abra paso eh, eh, eh, el debate por el convenio colectivo de trabajo en la provincia, que se inicien. Eh, eh, ese debate con las representaciones de, de los trabajadores,、eh, con los sindicatos y, por supuesto, con el Poder Ejecutivo. Hemos acordado que la última semana de marzo、eh, de, debiera ser ese, ese momento. Me, nos retiramos、eh, de, de la reunión, bueno, con expectativas de、eh, haber dado un paso más. Eh, para que el vínculo institucional que viene manteniendo ATE con el gobierno provincial se traduzca, por supuesto, en la defensa de, de, de, de todos los puestos de empleo y de las condiciones laborales y del salario de todos los trabajadores.